Mañana comienza eh, el proceso de, de titularización de eh, la movilidad especial y cargo de TAP, planteo que viene a decir de la Organización General hace más de dos años, que llegó todo un proceso, un trabajo intenso aún en pandemia eh, durante este, todo ese periodo a través de la Junta, las direcciones de nivel, un trabajo que se ha venido haciendo y que, bueno, eh, por suerte íbamos a ver cómo resulta porque va a ser... Este, por primera vez de manera virtual, o sea que va a haber todo, eh, eh, todo un empleaje armado desde programación del Ministerio de Educación y vamos a estar nosotros haciendo el seguimiento de la Organización General para que se establezca, establezcan las garantías y que este concurso eh, sea de igual manera que si fuera una presencialidad y que puedan titularizar este, los docentes, los compañeros y las compañeras de toda la provincia En, en estos cargos, de la estabilidad laboral para cargos de TAP y de la modalidad especial. Así que, bueno, sí. Estuvimos el viernes trabajando en un, en en un simulacro de cómo se iba a hacer y hoy vamos a hacer un segundo este, relevamiento de esta situación. Ajá, bueno. Eh, particularmente nos interesa en estos momentos, porque la gente nos pregunta, ¿no? Che, ¿Sí, ¿qué va a pasar una sí. clase en la provincia de Río Negro? Contanos un poquito qué fue lo que pasó el día viernes en este encuentro con la ministra sí. Jara Traquea. Sí, en realidad se en, en la reunión en, en San Carlos de Ariloche con funcionarios de educación, estaba la ministra Jalatracki, estaba también Adrián Carrizo, que era responsable de, de lo que son de, de, de la parte de, de, de la la construcción, la refacción de, de las escuelas, que es una de las cuestiones que también nos preocupa mucho. Uh -huh. La UNTER ya en reuniones anteriores eh, ha hecho presentación de la, de la situación de edilicia, digo, eh, Y esta es una de las, de las grandes preocupaciones, no solamente la realidad eh, sanitaria en la cual eh, estamos todos los bienvenidos, no solamente el sector docente, que va a formar parte de, de creo yo, de uno de los aspectos más importantes al tomar eh, la decisión de retornar en qué lugar y en qué, en qué lugar no se va a poder retornar a la actividad con, con presencia leana. ¿no? Me parece que eso es la cuestión más importante, la preservación de la salud, uh -huh. no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino también de toda la comunidad educativa. ¿no? De esto se está hablando mucho en los últimos tiempos, de lo que significa eh, ese, ese estudiante con las ganas de, de retornar al la, a la aula, a encontrarse con sus compañeritos, eh, a encontrarse con eh, en un recreo aún cuando... sea un juego controlado, pero sabemos que, que va a haber este, un cierto vínculo, eh, y después el retorno a, a la casa, donde bueno se va a encontrar con su mamá, con su papá, con sus hermanitos, con sus abuelos, y esto es algo que, que creo que todos tenemos que asumir con gran responsabilidad, porque eh, eh, evidentemente tiene, está en juego la, la salud de todos y de, y de todas. Así que en, en, ese, en ese marco fue el primer planteo que hizo la organización gremial, de ver si estaban los edificios en comisiones, eh, hoy si tenemos que hacer un primer agregamiento sabemos que no, no se ha hecho todavía todos eh, todas la, las tareas de, de desinfección, de limpieza, de ordenamiento y de puesta en funcionamiento de todos los establecimientos educativos y en algunos lugares donde se ha avanzado un poco más, pero en la mayoría de los lugares esto todavía no ha sucedido, es cierto que estamos a un mes claro. de que esto se, se suceda, pero bueno. Eh, entendemos que, que son cuestiones que no, no, no podemos este, eh, dejar pasar porque son más que importantes. ¿no? Sí, los sanitarios lo pueden resolver en un mes, no hay problema. El tema es cómo van a resolver el tema del espacio, el distanciamiento y este requisito de que tiene que haber un metro y medio de distancia entre los chicos, cosa que bueno va a ocurrir en prácticamente todas las aulas en la provincia, uh -huh. salvo excepciones, que uh -huh. no van a poder entrar todos los chicos. ¿Cómo está resuelto ese no. tema? Bueno, eh, se está trabajando, nosotros lo, lo que trabajamos durante el año 2020 fue el protocolo eh, Cuidarnos, que es un protocolo sanitario, que establece, uh -huh. digamos, las cuestiones que tienen que ver con eh, cuáles son las medidas de seguridad y higiene que tienen que ser eh, tomadas en cuenta en los establecimientos educativos en el marco de la pandemia. Eso se trabajó, pero hoy tenemos que hablar de lo que es el protocolo institucional de eh, en la vuelta a clases, que eso todavía está en discusión, que tiene que ver con esto que vos bien planteás, este pato, y es, bueno, a ver, cómo eh, se retorna a clases. No va a haber una actividad escolar como en el 2019 de ninguna manera y por mucho tiempo creo que esto gradualmente se va a tener que ir este, trabajando de, de una manera distinta. Eh, no van a poder compartir en un mismo espacio la totalidad del estudiantado para... Poder cumplir con el distanciamiento de un metro y medio como mínimo, este, hoy las aulas no están en condiciones de hacerlo, por lo cual este, esas aulas pobladas con los 25, 20, 25 chicos en, en nivel primario o 30 estudiantes, como ocurre este, en nivel medio, es imposible y hay que hablar de, este, de reducir la cantidad de estudiantes, de encontrar metodologías distintas, de ver cómo se complementa la presencialidad con la no presencialidad. Ese protocolo, protocolo de funcionamiento todavía está en discusión, Ajá. todavía no se ha este, acordado con, un, con el sindicato y nosotros hemos solicitado tener también los espacios de, de debate para poder decidir y opinar con respecto a ese tema. Ahora Marcelo, puede ser que la Ministra Jara haya dicho en su momento, en esta conversación del día viernes, que las clases comenzarán en aquellos establecimientos donde estén dadas las condiciones y que no se iniciarán en aquellos que no estén dadas las condiciones, ¿es así? Lo que figura en el acta eh, de la reunión eh, está planteado, por lo menos este, de, de, de esa manera, eh, que se va a evaluar eh, en dónde están dadas las condiciones. Eh, el mismo protocolo, cuidarnos eh, en, en uno de sus articulados lo establece claramente que cada uno de eh, la, de los comités armados en cada una de, la, de las localidades va a establecer si su localidad sanitariamente este permite la habilitación de los establecimientos educativos. Y, y entiendo que la realidad de nuestra provincia es muy distinta. No es la misma realidad lo que tiene San Carlos de Bariloche, que es la que puede tener este, Sierra Colorada, que Eh, o menuco o con, con pequeña o nula circulación de, del virus y esto entiendo que, que va a ser una de las cosas que se van a tener que, que evaluar en su momento uh -huh, claro además eh, imagino que en algunas escuelas así bueno, así como en algunas aulas o algunos cursos tendrán clase eh, a lo mejor en algún caso pleno con, con todo el curso en otros no, también pasa por los establecimientos y sus características, estoy pensando en la EFA que vos conoces muy bien acá uh -huh. Eh, reúne condiciones no de espacio, digo, eh, exterior, muy interesante como para eh, realizar algún tipo de experiencia de ese tipo, ¿no? Digo, eh, eh, va a depender también de cada establecimiento. Sí, va a depender de cada establecimiento, va a depender de lo que está pendiente, que tiene que ver con el transporte escolar, con el protocolo claro. de funcionamiento de transporte escolar. Tenés razón, el transporte y en escolar. Esto, y en, claro, y en esto también nosotros hemos ya adelantado. No es el protocolo ...solamente en la circulación... ...sino que eh, hay algunas cuestiones... ...que son lógicas... ...yo debo testear antes del ingreso... ...de un estudiante a, a un... ...a un este, transporte escolar... ...si este, eh, si no tiene ningún síntoma... para ...por lo menos de, de, de, de fiebre... ...o de, de este, algún síntoma... Este, ...que puede ser... Eh, ...digamos, producto de 2019... ...y estas son cuestiones... ...que todavía están en debate... ...nosotros ya las anticipamos... pero entendemos que deben ser tenidas en, en cuenta. Y sí es cierto que establecimientos como la ESA, establecimientos como las escuelas agropecuarias, que, que plantean inclusive este, la, la posibilidad de trabajo en campo, la posibilidad de trabajo en distintos lugares, hay que... Este, podrían establecer un mecanismo de funcionamiento distinto... Eh, y también requieren un protocolo de articulación y de funcionamiento distinto, como uh -huh. por ejemplo las escuelas la escuela técnicas, las escuelas industriales claro. requieren también una atención particular por la manipulación de herramientas, para la uh -huh. manipulación de, de, de elementos que también este, tienen que tener un cuidado muy específico y que tienen que ser trabajado de una manera de una manera muy específica. Y porque está por medio también la paritaria, ¿no? ¿Hay alguna novedad en ese tema? ¿Alguna fecha? No, eh, no hay fecha, nosotros recordar que hemos planteado que el 6% de la propuesta del gobierno no, no, eh, no es aceptable eh, por la realidad que tenemos, ¿no? por el proceso inflacionario, por lo que ha significado este, el incremento de los costos y esto, en estos últimos días incluso ha quedado más que ratificado con el incremento de los combustibles, el incremento de los impuestos, montón de cuestiones que, que claramente nos plantean un desfasaje importante con, con lo que ha sido la propuesta de aumento salarial. Uh -huh. eh, tendremos que seguir eh, evaluando eso y vuelvo a repetirte eh, este planteo que ha hecho la ULTER, que el protocolo eh, institucional, eh, que nosotros llamamos el protocolo este, de regreso a clase, el protocolo este, de, de, de, de trabajo real en el aula, todavía se está debatiendo y entendemos que tiene que formar parte del debate ahora cuando regresen en la virtualidad los compañeros y las compañeras de los centros educativos para que puedan empezar a. a ver de qué manera este, se puede retornar sí es cierto ¿Sí? que hay un hay un una cierta eh, ansiedad no solamente por, por por la comunidad educativa sino también de los propios compañeros y compañeras eh, por un lado la preocupación de, de, de, de lo que significa dar de, de las garantías pero también es cierto que eh, la necesidad de volver a, a recuperar Eh, ...los espacios, volver a recuperar el vínculo con los estudiantes... ...es algo que, que también nuestros compañeros y compañeras nos han manifestado. Sí, me imagino. Marcelo, por último, a ver... ...es como que tenemos dos modelos en estos momentos... ...dos paradigmas respecto del reinicio de clases en marzo... ...el de Capital Federal, ¿no? Muy estricto y muy, eh, ¿cómo decir? Autoritario de parte del gobierno de la ciudad... que encabeza Rodríguez Larreta, y hay otro más flexible, el de Axel Kicillof, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde hay mucho diálogo con el gremio docente o con los gremios docentes. Eh, en el caso de la provincia de Río Negro, ¿estamos más cerca de la capital federal o más cerca de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires? No, no, nosotros no podemos desconocer de ninguna manera que, que aún con, con las diferencias que hemos tenido, hemos podido trabajar Eh, manteniendo la paritaria, manteniendo las reuniones bilaterales. Eh, eh, hemos tenido, para sacar el primer protocolo, que es el protocolo que no más de seis encuentros este, con, con el gobierno y la posibilidad de tener nuestro espacio de discusión interno, O sea que sí estamos mucho más cerca, obviamente, de, de, de lo que es el, el diálogo y lo que plantea la provincia de Buenos Aires.